para los que creemos en que siempre hay algo por hacer, en el valor de las palabras, en la solidez de los hechos. Sábados, de 16 a 17, Vuelta de Tuerca. ¿Ajustaste tus ideas hoy? Promoción válida desde el 23 de mayo de 2009 vigente mientras haya conexión a internet sin fecha de vencimiento o hasta agotar el top de ideas. Cada nochecita de viernes... Cuando el reloj marca la hora 20, El Cazador de Historias te cuenta los mejores relatos, con la música que te gusta y la traducción de las canciones más exitosas. Historias, relatos, poesías, mitos y leyendas. El Cazador las comparte contigo. Viernes, 20 horas. El Cazador de Historias. empezar el fin de semana con todo la propuesta ideal se llama The Rocky Freud información, comentarios y editoriales sobre blues, rhythm and blues soul, rock and roll y mucho más The Rocky Freud con la conducción de María Boto Marcelo Figueroa y Claudio Roca todos los viernes de 24 a 1 por Conexión Abierta una nueva opción en radio Tu salud no solo es ir al médico cuando te sentís mal, cuidar tu salud también es elegir lo que te hace bien, porque cuando sabes que elegiste bien, te sentís mejor. En UAI Salud hay un plan para vos, UAI Salud, Medicina Prepaga. Valoramos lo mismo que vos. 0810-222-2200. Acompañando la evolución tecnológica, conexión abierta. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión abierta, la radio de la UAI. Estaría acompañando solamente yo, Sebastián Castineira, porque el resto de nuestros integrantes se encuentra felizmente de vacaciones, eh, dichos sean. Y ojalá que la pasen tan bien. Porque es tan lindo traer de vacaciones. Qué bueno, ya llegaron las mías. Mientras tanto ustedes del otro lado, espero que si están de vacaciones sigan escuchándonos. Tenemos una temperatura de 28 grados. No nos deja de matar el calor, es increíble. Con una sensación térmica de 29, un poquitito más Y una humedad de 44% Bueno, muy poco para esta ciudad Arrancamos, este es el programa número 14 de Revolución Sonora Esperemos que nuevamente tengamos el éxito de las anteriores. Eh, y el grupo integrantes, eh, la mitad de más uno de vacaciones Y el que aquí los acompaña Nos preguntamos si ustedes están listos Nosotros sí Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor... Bueno, son las 16, 5 minutos. Eh, el día de hoy ha sido un día, o puede llegar a ser un día muy importante para la causa... ...que tiene el gobierno... Eh, ...contra Martín Redrado... ...por el conflicto en el Banco Central... ...ya que la Cámara en lo contencioso... ...administrativo federal... ...va a analizar las medidas cautelares... ...que envió el Ejecutivo... ...en base a la decisión de la jueza Sarmiento... ...esto es... Eh, ...que... Eh, ...había dejado... Eh, ...sin efecto la... ...la del, del... presidente del Banco Central... ...en Redrado... ...por medio de un decreto de necesidad de urgencia... En este marco de circunstancias, Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete Nacional, aclaró que, bueno, que la estrategia del Poder Ejecutivo salió mal en el sentido de que eh, quizás de no haberlo hecho en una primera medida por un decreto de necesidad y urgencia, quizás hubiese tenido un efecto distinto. Ahora tenemos que ver... Eh, hacia dónde se expide la justicia si respaldando la decisión de la jueza Sarmiento o en contra en el caso de que queda respaldada todavía quedaría eh, la instancia de, de elevar el, el inconveniente entre las partes hacia la, la Suprema Corte de Justicia por parte del gobierno o no y quedaría respaldada en ese caso la, juez, eh, la decisión de la jueza Sarmiento Cristina eh, finalmente accedió y envió un pedido eh, al Congreso para que eh, las comisiones encargadas del, de Hacienda se expidan acerca de estas decisiones, eh, de la decisión de la institución del titular del Banco Central. No obstante, la oposición le pedía a ella que convoque acciones extraordinarias. Esto es la Presidenta de la Nación eh, durante la, las vacaciones durante el, la feria que tiene el Congreso que está cerrado eh, en la primera mitad del año en la primera parte del año perdón ella tiene la facultad de pedir que hagan de sesiones eh, extraordinariamente para eh, tratar temas de suma urgencia es un, una atribución del Poder Ejecutivo en este caso recordemos que es unipersonal eh, que pueda tomar o no eh, habría que pensar un poco ¿no? porque las voces de la oposición están todas en contra de todo siempre es muy difícil escuchar a alguien que critique y, pero tiene una buena onda una idea una opción a la vez y en ese marco de cosas también es también muy favorable para un gobierno que quiera tener absolutamente la primera palabra en todas las cosas. Fíjense ustedes cómo los juegos de ambos encajan perfectamente. Por supuesto, mientras tanto en el medio, señores y señoras, nosotros vamos a seguir pagando el pacto de todas estas personas que aparentemente seguirán haciendo siempre lo mismo. con el programa, llámanos al 43009470. Envíanos un mail revolucion.sonora.com o visita nuestro blog revolucion-mediosonora.blogspot.com Bueno, eh, tenemos eh, una noticia quizás para algunos... Eh... Positiva y para otros bastante negativa, eh, que es que eh, un juez declaró inconstitucional el uso público del cordón umbilical congelado. Esto es, cuando dan a luz las mujeres, se puede congelar el cordón eh, y de ahí se pueden eh, tomar donaciones para curar bastante, eh, un, un gran número de enfermedades. Eh, bastante serias como por ejemplo la leucemia que sería un, una eh, transfusión digamos una donación de una parte del, del cordón hacia el paciente, recordemos que es la leucemia es cáncer en la sangre y con esto eh, sería muy factible que se cure eh, una persona dentro de su mismo grupo familiar porque Tienen unos genes bastante parecidos. No obstante, eh, hay varios hospitales que eh, contienen un banco para almacenar este tipo de, de órganos, como por ejemplo el, el cordón, que los guardan pero le dan un uso público. Esto es, si alguien lo necesita también, se puede utilizar el cordón de una persona que sea compatible. No todo, por supuesto. Si Doña Flora va a donar... Eh, ...deja su cordón, perdón... ...no se lo van a usar todo... ...cosa que no quede no queda ninguna posibilidad... ...de que ella, si llega a tener alguna enfermedad... volvemos a decir leucemia, por ejemplo... ...no tenga opción de utilizarlo... Si una pequeña parte... ...es tan grande... Eh, ...en estos fines el cordón umbilical... ...y tampoco lo que necesitan sacar... ...que realmente no se entiende... ...la decisión del juez cuando... Eh, ...podría ser una medida solidaria... ...tan grande... Eh, para tantas personas que realmente lo necesitan y que no tienen quizás los medios como para eh, costear el, todo el proceso que lleva el congelamiento inicial del, del cordón umbilical y luego la, el mantenimiento anual eh, para que esto quede guardado pero bueno es una más de las, de las tantas eh, de los tantos conflictos entre los derechos de uno y del otro en este caso derecho privado que es cierto y el derecho público pero el derecho público lamentablemente en este caso ha quedado en segundo plano vamos eh, a un tema un poquito más alegre quizás una película argentina liderada en el elenco por Ricardo Darín y dirigida excelentemente por Campanella está entre los finalistas para ganar el Oscar ¿Qué me dicen? Eh? Hollywood puede llegar a premiar una película argentina nuevamente, ¿no? Ya había pasado algo similar con Nueve Reinas. Qué lindo, ¿no? Que reconozcan un poquito nuestro estilo en el exterior. Vamos a una pausa y ya regresamos. llamanos al 4300-9470... ...envíanos un mail... ...revolucion.sonora.com o visita nuestro blog... ...revolucion-mediosonora.blogspot.com 18, 15 minutos... ...tenemos, estamos hablando un poquito de las vacaciones... ...tenemos una invitada especial eh, de larga distancia parte del equipo de Revolución Sonora. Buenas tardes, Tita. Buenas tardes, Seba. ¿Cómo está? ¿Cómo va el estudio? Estamos muy bien, como siempre. Acá, acompañados vez ¿no? Eh, salvo desde allá de Mar del Plata. ¿Cómo le estás pasando? Gra sí. Bueno, acá yo te, te cuento, Seba. Este, bueno, les primero que le un saludo a toda la gente que está escuchando en Revolución Sonora. Este, que bueno, el próximo miércoles voy a estar ahí en el piso y bueno, y acá te digo sinceramente eh, Mar del Plata arde, arde Mar del Plata eh, más que nada Punta de Le... Eh, perdón, uy, ya me fui para atrás Punta Bogotés. este bueno, en esta zona yo estoy en este momento en el parador de Abracadabra ¿sí? y bueno, donde se hacen after este, y la gente baila y de todo así que está muy bueno te cuento que, eh, bueno, hay un 20% más del público este, en la ciudad, eh, según declaraciones de, de Carlos Rottenberg, eh, que había hecho, bueno, hizo a las declaraciones al diario de la capital, así que la segunda quincena, este, que espera Mar de Plata, por lo menos por la gente que hay acá, eh, muchísima gente, muchísima gente, no hay lugar donde quedarse, no hay hoteles, este, y hay un público muy joven, este, gente joven, eh, bueno, y después te cuento los, eh, los, los teatros, ¿sí? Las obras que se están dando en este momento. Más respeto, que soy tu madre, que es un récord absolu absoluto. Después tenés a Valientes, este, estos tres muchachos eh, peludos, podemos decir. Después, eh, el año que viene a la misma hora, una obra de Adrián Suárez y Julieta Díaz. Tenés a Rumores con Reina Rich eh, y Carlos Calvo. Después sí, está fantástica esta, este, esta revista con Carmen Barbieri, eh, Ale, bueno, Silvia Jubero y gran elenco. Después, para el 29 de enero, va a estar tocando en el Estadio Mundialista nada más y nada menos que Sabina. Así que la gente que quiere escuchar a Sabina acá en Mar del Plata se va para, para el estadio. Va a Mirá estar realizando entradas. Mira qué lindo. Qué lindo. Sí, muy bueno. ¿Cómo es la noche ahora en Mar del Plata? Bueno, mira, con respecto a la calle Alem, este, bueno, en dif a diferencia de lo que contaba Rodrigo, este, hay muchos más controles policiales, sí, hay muchísima gente, eh, y principalmente pasó mucho el día sábado y domingo, sí, este, donde, bueno, acá la playa estuvo nublado, y bueno, la gente lo primero que hizo fue a recurrir a las calles, que, bueno, eso fue a la tarde, sí, a las calles que estaban acá en Alem. Eh, que bueno, pero hay más controles policiales y ¿sí? por la cantidad de gente que entró en Mar del Plata. Eh, acá, acá el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, eh, ¿Sí? contó que había un 30% menos de eh, inseguridad en el partido de la costa. ¿Esto, ¿Sí? más allá de la presencia judicial, se observa un poco en la gente? Bueno, sí, en realidad se, se notó más que nada en esta segunda quincena mucho más control, como bien te decía, este, hay mucho más controles policiales eh, en todos los puntos. Este, el intendente de acá, bueno, eh, salió con, bueno, a, eh, con las fuerzas policiales, eh, bueno, con más patrulleros, eh, más que nada por un control, también hay mucho control de alcoholemia a la gente que está, que está viniendo, por lo menos la gente que ingresó en la segunda quincena, mucho más controles policiales, sí, bueno, y esta cuestión de de que hay mucha gente que viene con, con la laderita a la playa, este... No me digas que le sacan entonces, la laderita a la gente de la playa. Sí, así es, va te estás perdiendo ahora la gente que viene con, con la heladera y el, había un problema, este, el tema de que estaban cerrando mucho más temprano, entonces, este, la gente también elige quedarse hasta más tarde eh, en, en la playa para poder... Y de alguna manera tomar más, es así. Eh, que, entonces se quedan hasta la playa, se quedan hasta las 9 diez 10 de la noche y, bueno, y después arrancan. Pero ya arrancan a partir de las 5 de la tarde. Eso es así. Y ya hacen la ¿Imá? playa en la playa. Es sí, increíble la que le saquen la heladera a la gente. Es realmente. Un, es indignante Discúlpame. que le saquen la heladera a la gente en la playa. Sí, no, no. Igual, mira, por ahora la gente está ingresando normalmente. Eh, con la laderita, ¿no? Así que no, por ahora no les dijeron nada. Si sí, la gente mayor sí lo ve con cara fea. Ah, oh, bueno. Pero por ahora están, eh, están ingresando normalmente. Después otra de las cosas, este, bueno, en los boliches inclusive eh, algunos eh, dueños de, de boliches y comerciantes presentaron un recurso de amparo porque este, les habían, le habían sacado la habilitación, había los boliches que no estaban habilitados, entonces eh, presentaron este recurso de amparo para... Este, para que se lo habiliten, ¿sí? así que bueno, a, la que, el tema fue es que estos comerciantes, hubo muchas quejas de ellos porque se estaban perdiendo eh, este, el auge que estaba sucediendo acá en la segunda quincena, entonces bueno, presentaron este recurso de amparo y hoy ahora como uno, por ejemplo tenemos el Roxy, es un bar que está en Alén, ¿sí? que, bueno, que ya abrió sus puertas, así que la gente que quiere venir a verlo a Punta es Mar del Plata, este, puede, venirlo, si puede pedir, venir sin ningún problema. Este, bueno, y también hay, hubo controles en los micros, Eva. Te cuento que hay el 20%, eh, hubo un 20% que fueron sancionados. Este, hubo un, eh, bueno, de, de, de una gran cantidad de, de micros que, bueno, por falta de, de, de, de, de, de, de habilitación y demás. Así que, bueno, por el famoso operativo verano 2010, así se llama. Verano 2010? Sí, así se llama el operativo, verano 2010. Mira vos. Así que Y otra de las cosas que te voy a contar que la gente ya está palpitando, hoy tenemos el superclásico, este, el famoso River Boca, el primer superclásico del año. Me dijeron que las entradas están agotadísimas. Así es, están agotadas, igual te explico, están agotadas para River. Para Boca están algunas, pero para todo lo que es para River están agotadas. Y el, el partido se va a dar a las 10 y 10 en el Estadio José María Minela. Y bueno, cuenta con Bastarriquelme Y bueno, y les cuento a la gente que no va a estar de Ortega, yo fanática Como siempre digo, lo banco de burrito Lamentablemente no lo voy a poder ir a ver Porque no está, así que este, Pero igual, le pongo todas las fichas A River No, bueno Desde eh, de este lado estamos eh, Pidiendo lo contrario No, no, no Hay mucha expectativa por, para River para hoy Así que este, a pesar de que no está Gallardo ni de Ortega la gente de River este como yo en mi caso va a estar va a estar hinchando por por por el equipo por el equipo el equipo de Núñez pero bueno este bueno y así se está viviendo este bueno uno de los buenos balnearios también que está que está funcionando es este el de la morocha sí pero bueno el que el repuntó el mejor balneario de, de la temporada este es abracadabra sí Ford Ricardo Ford parece que no. <risa> Contanos, ¿cómo, está, ¿cómo es el balneario de Ricardo Ford? Mira es muy, es muy clásico, es muy sencillo, no, no tiene demasiados, este, demasiada artística, podemos decir. Es un balneario muy, muy básico, muy parecido al de La Morocha, pero la gente está en abracadabra. Este, el balneario de Ricardo Ford, no, en un momento, según habían contado, que parece, aparentemente había dejado la obra, así que dejó dejó plantados al, al, al elenco y, y se fue a Punta del Este. Así que no tenemos más noticias, creo que volvió, pero no tenemos ninguna noticia nada más de ver. Ricardo Ford, no lo pudimos ver, lo, Revolución Sonora lo estuvo buscando, pero no fue, no me no Parece que el elenco se le cae a pedazos, ¿no? Claro, lo que pasa es que Ricardo Ford me parece que no le gusta trabajar. Y bueno, tampoco el... lo necesita. Claro, no él, él está, me parece, para otras cosas Él me parece que tiene que darle duro y parejo Con, con la fábrica de chocolates <risa> Bueno, ojalá que se Que se dedique a ello Por ahora Aunque sigue que... siendo ricos los chocolates Bueno, Seba este, Bueno, desde acá gracias, seguimos no, Gracias a vos Y saludos a todos ahí en el estudio eh, Y bueno, el miércoles nos vemos ahí Y voy a estar ahí en el piso para contarles Los últimos detalles de de lo que se está viviendo acá en Mar del Plata. Muy bien, que la siga pasando lindo. Gracias, Te mando un saludos un saludo. a todos. Chao. Bueno, estamos escuchando a una de nuestras compañeras, conductora principal del programa, que está felizmente de vacaciones. Qué lindo, qué lindo estar de vacaciones. Bueno, acá en Buenos Aires eh, rechazan la escarcelación de cuatro procesados por el caso de los medicamentos truchos. ...el juez federal... ...Norberto Charvide... ...le rechazó... Eh, ...la salida de prisión... ...al funcionario bonaerense... Eh, ...Alberto Costa... ...a los directivos de la droguería... Eh, ...San Javier, Néstor Lorenzo... ...Sergio Blanco y Carlos Torres... ...todos ellos están acusados... Eh, ...en la causa por el... ...tráfico de los remedios truchos... ...bueno... Eh, nuevamente les, les han cancelado la escarcelación a, a gente que está vinculada en este en este tema eh, recordemos que la, la esposa de Forza fue una de, los, una de las primeras así que bueno, veremos cómo, cómo sigue terminando la justicia mientras tanto, tenemos eh, una situación muy grave en, en Haití nuestros hermanos eh, ...del Caribe... ...sufren un, un momento muy difícil... Eh, ...ya que bueno... ...más allá de, de, gran, de la gran tragedia... ...que tuvieron hace pocos días... ...se siguen eh, dando... ...una serie de terremotos... siguen un poco más pequeños... ...que siguen causando daños al, al país... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...envió eh, más eh, ayuda humanitaria... O sea, ...más personal para garantizar la seguridad y más que nada para garantizar la entrega de los alimentos, porque en este tipo de situaciones sucede que cuando uno entrega alimentos a gente que está padeciendo un gran eh, cuadro de pobreza un, una gran hambruna eh, se empiezan a pelear, hay un caos terrible porque por supuesto, por instintos básicos todo el mundo quiere agarrar entonces bueno, sobreviene la lucha para tratar de garantizar este tipo de entrega y que sea de alguna manera pareja, la ONU envió más efectivos. Y Estados Unidos envió efectivos a custodia del palacio presidencial... o lo que queda de él. Eh, recordemos que se encuentra en Puerto Príncipe. Así que bueno, eh, están prestando un poquito de, de ayuda. Más allá de eso, eh, no obstante, perdón... volvieron a lanzar alimentos desde el aire... Eh, luego que, que se les había pedido expresamente a los Estados Unidos que no lo hicieran justamente porque pueden caer en lugares donde no hay custodios de seguridad que garanticen que se reparta equitativamente y la gente eh, desate un caos para tratar de alimentarse. Bueno, esperamos que, que puedan recibir más ayuda y que cesen esta serie de sismos para que ellos tengan lo mejor que se pueda. Eh, teníamos este ma magnífico grupo Deep Parker qué lindos que son. Bueno, son las 18.35 minutos, 4 -300 9470 para comunicarte con nosotros y si no escribinos a revolucion.sonora.hotmail.com eh, Los Estados Unidos le pidieron explicaciones a China por el ataque a Google. Un funcionario del Departamento de Estado de Norteamérica... Eh, ...habló con China sobre las libertades en Internet. Eh, por supuesto el tema es la gran censura en el manejo de Internet por parte de China. Eh, tomamos este tema muy seriamente, le dijo este, este funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos a China... Qué increíble, ¿no? Porque los Estados Unidos tienen un control cada vez más estricto sobre la libertad personal y sin embargo pueden hablar sobre la libertad de Internet de otros países. No obstante, tenemos que reconocer desde este punto del mundo que lo que hace China tampoco está bien. Eh, pero bueno, será una cuestión que los chinos tengan que resolver en su propio territorio. No a lo que Estados Unidos pueda o deba meterse. Bueno, volviendo al ámbito local eh, el juez federal Norberto Charvide aclaró que podría citar a Macri y a funcionarios de, del Poder Ejecutivo de la capital por el tema de las escuchas ilegales ¿qué respondió el jefe de gobierno? miren qué interesante vamos a ir respondió pero ya dijimos todo Es muy, muy positivo esto de que no tengo nada más para aportar. Ni siquiera quizás que las mismas explicaciones dos veces tengan un mejor entendimiento. No, no. No hay nada nuevo. Mirá vos. Bueno, es muy posible entonces que... Entonces, si no tienen nada más para aportar, no corran ningún riesgo. Lo asisten igual. Ojalá así sea. Y para no aburrirnos, como siempre, tenemos la ensalada política de todos los días. Ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que no se iría a China porque no confía en su vicepresidente. Esto es, que no le eh, puede delegar la responsabilidad de conducir el Ejecutivo en un viaje de 10 días como el que le mandaría a transcurrir hasta el país oriental porque el vicepresidente es el jefe de la oposición en las palabras de la presidenta qué interesante la pelea que hay el lenguaje político es casi lenguaje barrial un poquitito más y es evo pibe eh, la líder de la coalición cívica, Lisa Carrió aclaró que eh, para ella Cobos efectivamente hace campañas desde la vicepresidencia Cobos se había respondido a los dichos de... a, la, a los argumentos de la, de la Presidenta de la Nación que eh, le pedía que vaya, que haga su viaje de todas formas porque era para el bien, él entendía que era para el bien de la República y que eh, él tomaba como un serio daño, como, un, un, como unas declaraciones agraviantes las suyas. Eh, Recordemos que Cobos estuvo en el cartel. ¿Recuerdan el cartel? Cristina, Cobos y vos, decía. No estamos sosteniendo la posición de la presidenta de la nación desde este costado. Sino, eh, digamos, vamos a decir la verdad. tienen razones para desconfiar de él. Esto siempre, muchachos. Así son las cosas en este país. Vamos a olvidarnos un poquitito... De la política para entrar en algo un poco más lindo. Eh, Carlitos Tevez, esta vez, dio vuelta el clásico del City y el United por 2 a 1 y le dedicó los goles a Alex Ferguson. Esto le valió el dedo marcado en el medio, muchachos, de varios de sus rivales. Pero qué lindo, qué lindo festejar y poder. Demostrar a los demás que no siempre se tienen la vaca y menos la pelota. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Bueno, eh, el director de la A de la Daia, Aldo Doncis, se mostró sorprendido en este caso por un fallo de la justicia que consideró que hay eh, agravios que no pueden evaluarse como persecución u odio racial. Eh, eh, claramente lo que dijo fue que está preocupado porque eh, entienden que se trataba eh, los agravios que, su, que sufrió un judío, un grupo de judíos durante un conflicto comercial que se trataban de una conducta discriminatoria digamos eh, las palabras que que le fueron expresadas a, a este grupo eh, de personas, de ciudadanos de, de argentinos eh, porque la condición de judíos no los excluye de ser argentinos eh, fueron más que agresivas eh, no, no entendemos cómo puede ser que la justicia eh, despegue esto del, de la discriminación cuando alguien le dice ojalá que Hitler los hubiera matado a todos cuando dice ojalá que Hitler los hubiera matado a todos implica a vos y a tu raza Cuando hablan de tu raza estamos en discriminación No, no entendemos todavía Qué entiende la justicia por esta palabra Pero bueno eh, Evidentemente Todo puede ser un punto de vista En la Argentina Y no un hecho a veces eh, En otro En otras eh, En otro tipo de noticias Superaron más de ...medio millón de personas... ...la cantidad de espectadores... ...que fueron a ver la película Avatar. Miren qué lindo esto, ¿eh? Yo fui uno de esos... 500.000 mil... ...y la verdad es que tengo que ir a recomendarla. Todavía no, realmente no entiendo cómo funcionan... ...esos malditos anteojos... ...en 3D, porque yo vi... ...un árbol, un título... ...y una paloma en 3D. Y no sé si se puede llamar paloma... eso. ...pero bueno, de todas formas... Eh, se puede disfrutar en la gran mayoría de las salas en 3D y en 2D o 1D no se sabe cómo será pero a nivel argumental es una, una muy buena opción y hasta les puedo decir una cosa me sorprendí que hasta mi madre fue a ver esa película esto es increíble, yo no sé si eh, fue solamente una cuestión de, de gente joven que, que todavía intento llamarme de esa manera woo a ver si les suena esta frase yo te sigo desafiando a un cara a cara donde quieras, te gustaste la clase de persona que sos la dijo Jorge Rial el conductor de intrusos eh, este hecho se desencadenó porque su movilero Pablo Laius eh, encontró en Carlos Paz a Gerardo Sofovich y expresó que está escondido Sofovich a su vez acusó eh, al... Los protagonistas de intrusos de complot eh, Recordemos que Pablo les fue a pedir eh, Explicaciones Porque lo había tratado mal fuera de cámara Vaya a saber qué le dijo Lo cierto es que Sofobis lo cortó en seco y le dijo Vos no sos periodista Real, vos y Ventura me hicieron un complot Terrible, esto es grave Terrible, no vamos a poder dormir después de esto El tema es que eh, de todas formas, eh, esta pelea fue levantada por todos los medios y se produjo un gran escándalo, al punto de que eh, el empresario terminó saliendo eh, eh, con custodia policial y eh, el mobiliero también. En televisión, Reales of Boys se tiraron... Eh, Con todo lo que pudieron... Eh, dándole que hablar a todos los programas de Chimentos... Recordemos que incluso es uno más... Y bueno, y... Nada, lo que seguirá sucediendo es que... Nos seguirán alimentando con... Esta suerte de... De peleas sin sentido que... Que solamente en este país... Eh, se, se dan... Y lamentablemente tienen tanto... ...tanta aceptación en la gente... ...que no podemos hacer otra cosa que mencionarlos ...¿qué vamos a hacer? No digan que no lo dejamos para el final del programa... ...bueno, ya nos estamos quedando... ...sin tiempo, así que... ...cerrando este programa número 14... ...qué lindo, qué lindo, la verdad... ...el número 14 me gusta... aprovecho para saludar a Walter Fontana... ...a... ...Rodrigo González... ...por supuesto... A Cintia Tita Alcaraz, que nos habló desde Mar del Plata. Quiero darle un gran saludo eh, a nuestra operadora estrella, Lorena Franco, que nos ayudó durante todo el programa. A Malena, que me está escuchando. Siempre digo, no se escucha desde casa, en este caso me escucha desde casa. Y a mi madre pidiéndole que se relaje un poquito. Las cosas a veces no son tan, tan graves. Nos encontramos la próxima semana eh, a esta en este mismo horario, en este mismo espacio, radial, internet, como lo quieran llamar, y a todos los que vayan a salir de vacaciones, que la pasen muy bien. Vuelvan bronceaditos. Y tomen mucho. Hasta luego. Open your eyes, look up to the skies and see. Ooh, I'm just a poor boy. boy, I need no strength. Because feet. I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the, the wind, wind blows, doesn't really matter. to